El domingo 7 de diciembre, o sea, no este que viene, sino el próximo, la Biblioteca Popular Teresa Pérez va a festejar sus 17 años de vida. Vamos a hablar con Juli Vergara, que es parte de la movida. ¿Cómo andás, Juli? Buen día. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo andas? Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien. Bien, muy bien. Acá en la Biblia, ya limpiando un poco, ordenando, <risa> preparándonos para la fiesta. Bueno, buenísimo. Eh, contanos, eh, ¿qué es lo que están programando? ¿Qué se necesita? ¿Qué prometen? ¿Qué expectativa hay? Ay, qué pro... Bueno, eh, primero eh, arrancamos como todos los años con la campaña del Chori Mariposa. La alargamos más o menos un mes antes de la fiesta, de la fecha que, que ponemos a la fiesta, porque a través de esa campaña del Chori Mariposa pedimos alguna colaboración a la comunidad para comprar los choris, la leña, el pan y las cosas que compartimos con los niños, las niñas y, y mujeres de acá del barrio, vecinos y vecinas, bien, entonces movemos a PUL la campaña un mes antes para que la gente pueda colaborar, nosotros pedimos, nosotras pedimos eh, el valor de lo que, del precio del, del, del, kilo de chori, pero en realidad también apelamos a que la gente done o colabore con lo que pueda, eh, desde cinco mil pesos, dos mil pesos, diez mil o 20, lo que se pueda donar a nosotras nos ayuda un montón porque después con todo eso que juntamos vamos a una carnicería y le compramos a esa sola todos los choris para compartir. Bárbara, ¿y cómo cómo viene esa campaña? Eh, la verdad eh, me gustaría decirte que viene súper bien, pero viene media floja. Eh, en años anteriores por ahí se movía más en el primer mes y ahora estamos apelando a que, a que en estos días, una semana antes de la fiesta, se pueda mover. Viene eh, media floja, te lo tengo que decir, pero bueno, seguimos ahí compartiendo y difundiendo en donde podemos. Está bien. Eh, bueno, entonces vamos a meterle un poco de manija y vamos a ver si podemos hacer algo para que haya un poco más. Dale. Eh, quienes quieran en ese sentido colaborar, ¿qué tienen que hacer? Tienen que eh, transferir a un alias que es escondido.biblio, está en nombre mío, que es mi nombre Juliana Vergara, eh, es una cuenta de Mercado Pago, lo que puedan también. Ah, vamos a por ahí, si hay gente que no puede con dinero o, o, o se le complica y tiene ganas de colaborar, que pueda compartirlo eh, por ahí en las redes sociales o también en las redes vinculares, no como juntarse con alguien y contárselo, poder comentarlo, poder hablarlo en el laburo, poder difundirlo desde el lugar que puedan, a nosotras nos sirve un montón si pueden también en sus redes sociales también. eso A nosotras nos colabora un montón. Dale, bueno. Eh, y bueno, invitar obviamente también a la fiesta. Más vale. Y puede, se, también pueden llegar los chorizos directamente, que no sea... Eh, sí, también. Efectivo, también ¿no? Obviamente que eso también puede ser. Eh, nosotras estamos acá en la Biblio de 9 a 1 y de 5 a 8. Dale. Y bueno, vamos a estar porque estamos acá preparando todo bueno, bueno buenísimo contame eh, y más allá de esta campaña eh, ¿qué, qué es lo que se prevé para ese día propiamente, el domingo 7 de diciembre bueno ese día vamos a estar desde las 7 de la tarde como siempre la fiesta empieza temprano porque nosotros tenemos un público que bueno que son muchos niños y niñas entonces también es como que vamos a apelamos a, a, a que ellos vengan y a que estén acá que participen que se apropien del espacio así que empezamos a las 7 de la tarde eh, y ahí va a estar Orange haciendo como Bueno, como más o menos hace siempre que nos da vale la recibida, va presentando y eso. Después va a estar, eh, bueno, las bandas por ahí las, las comentamos más adelante. Ah, está también eh, la escuela de tambores. Bueno, va a haber música en vivo, que eso es lo importante. La idea, como siempre decimos, es poder brindarle un, un espectáculo artístico y cultural al barrio y a los vecinos y vecinas que, que por ahí cuesta acceder a, por cuestiones de de, de ubicación o de dónde estamos de dónde está el barrio o por cuestiones económicas también entonces ese es el objetivo principal de la fiesta es poder brindar eso, un, un espectáculo cultural y artístico para toda la comunidad es gratuita la entrada, solo tienen que venir acercarse y nada y tener ganas de bailar, de pasarla lindo, de compartir vamos a tener nuestros chelis mariposas y va a haber el guiso el alto guiso vegano eh, y bueno, cantina con precios populares como todos los años Bueno, buenísimo. Más vale que eh, el contexto es diferente también al que, que a lo mejor era en años anteriores, eh, no es ningún secreto, pero también eh, te tiro el centro para que cabecés en, en este sentido, de decir cómo están eh, sufriendo y eh, afrontando este tiempo de carencias, de políticas nacionales que que van en contra de lo comunitario. Sí, bueno, en ese sentido nosotras eh, somos una biblioteca popular, estamos reconocidas en la CONAVIP, en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. En lo que va del año no recibimos todavía el subsidio para gastos corrientes, es decir, para el funcionamiento de la biblioteca. Eh, y estamos ya terminando noviembre. ¿Nada, días, nada? Ni un, ¿Ni un peso? Nada, to todavía nada, Terrible. absolutamente nada. Eh, entonces, eh, lo sostenemos a, a través de nada, de, de la comunidad, de los socios, de la biblioteca. Si bien nosotras somos un espacio en el que muchos niños y niñas vienen a desayunar y muchísimos vienen a merendar... En nuestro principal objetivo es que somos una biblioteca popular Y es un espacio en el que acercamos la lectura a los niños Hay espacios de alfabetización, de terminalidad educativa Hay espacios de apoyo escolar eh, Entonces todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Biblia El mantenimiento en sí, hoy en día se encuentra bastante eh, quieto Podríamos decir, no sé qué palabra usar Pero de alguna manera está como frenado ¿no? Como que sin ese subsidio a nosotras se nos complica bastante vale. Uh -huh. eh, funcionar Y siempre apelamos eso, a la solidaridad y, y a la buena predisposición de la gente, a las ganas de participar, de poner el cuerpo o lo que cada uno pueda para seguir sosteniendo y, y manteniendo la Biblio acá en Barrio Escondido, que es la única institución eh, que hay en todo el barrio, y eso siempre lo decimos, lo remarcamos, porque mmm, la Biblio hace, provee al, al, al barrio, a la comunidad en general de, de actividades culturales, recreativas, eh, educativas, Eh, hacemos eh, linkeamos o sea el, la, hacemos la articulación con varios lugares para para si alguna persona tiene algún problema con la vianda o con lo que es el servicio social entonces eh, a nosotros nos genera muchísimo laburo y desde nación hoy en día eh, la ayuda es nula bien Juli eh, más vale que gracias eh, por el contacto y vamos a agitar un poco también la semana que viene a ver si eh, este, conseguimos este el doble propósito de, de la celebración bueno. y de que haya esos choris que están haciendo falta. Gracias. Y micrófono abierto para que digas lo que haga falta. Eh, no, bueno, nada. Primero agradecerles a ustedes, agradecerte a vos por la nota, por ayudarnos siempre a difundir y, y acompañarnos desde su lugar, también como un medio comunitario, como somos nosotras. Eh, quienes estamos en los territorios sabemos lo complejo que es y lo que está hoy en día. Así que agradecerles a ustedes eso apago sobre todo y e invitarles a que vengan, que participen, que estén en la fiesta, que vengan a pasarla lindo, que fue un año difícil y que también tenemos que, que encontrarnos, mirarnos a los ojos y festejar un poco. Así que. Gracias. Gracias a vos. Nos Un abrazo, vemos. chau, chau. Bueno, Juli Vergara, parte de la Biblioteca Popular Teresa Pérez que celebra el próximo domingo 7 de diciembre 17 años de vida con una fiesta que es tradicional y la idea de que haya musa, música en vivo, baile, humor y propuestas pensadas para la familia.